La violencia es nacida por este señor Sandoval.、Eh... Eh, y de ese modo se ha conseguido una protección para la escuela, una restricción de acercamiento y bueno, veremos después cómo continúa la situación.、Eh, por ahora esa es la solución encontrada. a、sí, v u e l v e n las clases? Digamos, va a haber clases con normalidad en la, en la escuela. Claro, ya、eh, en el día de ayer、eh, hay dos personas cuidando la puerta, un timbre para acceder, un personal policial y la orden de restricción. ¿Y, y la situación de fondo cómo se va a trabajar? La verdad que la situación de fondo,、eh, si entendemos por situación de fondo v i o la e n c i la violencia ejercida por esta persona, bueno, nosotros hemos hecho la denuncia en la fiscalía para que tomen cartas en el asunto, pues no es el área nuestra de incumbencia, pero sí ha tenido la valentía Mariela Maidana de hacer ella la denuncia, ya que nadie de la escuela ni los agredidos habían hecho eso. Sí,、eh, respecto de lo que por eso le planteaban acá este, este, este grupo de, de estudiantes, O, en realidad, las directivas que se han dado del Ministerio para abordar este debate que se está dando a nivel nacional en el Congreso? Bueno, las estudiantes nos plantean. Y nosotros,、eh, el asueto para los días 9, 8 y 9, para, para escuchar y estar atentas al debate que se va a dar en el Senado,、eh, asueto nosotros no podemos otorgar. Porque nos parece、eh, que nosotros nos atenemos a nuestro calendario escolar, pero sin、sí、pulsar que las escuelas tengan un cambio de actividades y、eh, aprovechen la oportunidad para、eh, encauzar una inquietud ciudadana como esta y proponer el conocimiento bien informado de lo que es la interrupción legal del embarazo. Y previamente, ¿qué directivas se dieron desde el Ministerio? Porque lo que nos dicen la, las estudiantes y los estudiantes es que en、eh, algunas escuelas se habló del tema y en otras directamente ni se trató. No, no, nosotros no, no damos una directiva respecto de este debate puntual.、Uh -huh. Sí,、si、lo que hacemos,、eh, digamos, en los diseños curriculares de las escuelas y en todas las indicaciones、eh, de contenidos de la enseñanza es poner en centro, en foco, la educación sexual integral. Y esto incluye muchas de las cosas que las chicas recién nos comentaban aquí en este, en este momento, ¿no? l que... la modificación de la currícula va a tener que ver con cada escuela. Nosotros les vamos a proponer ahora, cuando este, ingrese yo a mi oficina, le vamos a proponer a la Dirección de Educación Secundaria que、eh, indique la posibilidad de que haya un cambio de actividades para que este sea un tema de tratamiento en todas las escuelas y que verdaderamente exista un debate bien informado. No un posicionamiento previo, sino un debate bien informado y que las estudiantes y los estudiantes puedan,、eh, a, a, digamos, construir su propio posicionamiento. Lo que las estudiantes nos decían era. Que le sonaba、eh, raro o por lo menos le llamaba la atención el hecho de que el Mundial de Fútbol sí sea algo contemplado dentro de la currícula o tratado dentro de la escuela y que este tema que tiene que ver con la educación sexual integral, con derechos para, para mujeres, no, no esté contemplado de esa manera como el Mundial de Fútbol. Eso es un error, es un error porque este tema está contemplado en la currícula de la escuela desde el año 2008. Claro, pero queda que...、no? a criterio de las escuelas. El Mundial también quedaba a criterio de las escuelas. No, pero en este caso,、eh, digamos, este es un tema obligatorio, no queda a criterio de nadie. Esto es obligatorio, la ley es obligatoria para vos, para mí, para todos. La ley es de 2006, la ley de educación sexual integral. Las、eh, este, derivaciones de la ley implican、eh, diseños curriculares con estos contenidos. Eso es de 2008, con una reedición en 2010. Si las escuelas todavía no entendieron que esto es obligatorio,、eh, insistiremos, pero de verdad esto es absolutamente obligatorio y es algo que nosotros c o n s i e r a m o s cotidianamente indicamos. No esperamos este, ninguna fecha tope, ninguna fecha este, importante, sino que esto es diario, es cotidiano. La educación sexual integral es cotidiana y este debate tan interesante por la interrupción legal del embarazo es un debate que en otra época histórica no se hubiera podido dar de esta manera tan abierta y tan participativa y tan libre. Me parece que eso es muy positivo. Apoyo que exista el debate. Tengo mi propia postura al respecto, pero、eh, deseo que cada uno Una de las chicas y cada uno de los chicos que va a la escuela tome la suya este, sin la influencia de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Pero sí con una información muy bien este, elaborada, con una información muy certera. Eso es lo que esperamos. Eso se va a estar dando para el miércoles 8. Claro,、eh, ahora vamos a indicar a la directora que invite a todos que el miércoles 8 haya un cambio de actividades. ¿Van a ser las dos cosas, digo, la, la posibilidad de que no se contemplen las faltas y el cambio de actividades o solo una? No, no, las, ambas cosas pueden ser posibles y me parece que、eh, con la, la participación entusiasmada que veo acá, ella, ellas mismas y ellos mismos van a ser los que en las escuelas pueden movilizar la generación de, del debate hacia adentro.